Siguiendo con las buenas noches para el grupo de jóvenes universitarios y profesionales San Francisco Javier,、eh, siguiendo el libro del joven de carácter de Monseñor Tijamertot, vamos a hablar hoy acerca del de e gallo del pintor japonés. Cuenta una leyenda japonesa que un comerciante rico hizo un encargo peculiar a un pintor: debía pintar un gallo, pero con la mayor fidelidad posible. Después de pasar un largo tiempo, el comerciante esperó varios años sin que tuviera ninguna noticia del pintor. Por fin llegó a cansarse de tanto aguardar y se fue a ver qué pasaba con el cuadro. Todavía el pintor no había comenzado con el cuadro. Pero el pintor hizo sentar al comerciante y se puso a trabajar, y al cuarto de hora tuvo acabado el cuadro. Una obra maestra i r e p r o c h a b l e El comerciante se entusiasmó. Cuando llegó el momento de pagar, quedó espantado al oír la enorme suma que el pintor se atrevía a exigir por aquel trabajo de un cuarto de hora y estalló en indignación. Para contenerle, el pintor, con un gesto, señaló el montón de papeles que inundaban todo el estudio. En cada hoja había dibujado un gallo. Estos cuadros, decía el pintor, los he pintado durante tres años y sólo mediante tan largo ejercicio he logrado la destreza necesaria. Para poder hacer en tan breve tiempo y con tanta perfección un cuadro del mismo asunto. Ahora bien, he de cobrar el precio de mis largos ensayos, dijo el pintor. El comerciante le dio la razón y pagó la suma pedida. Para el pintor, cada nuevo cuadro resultaba más fácil que el anterior y el último no le, no le costó más que un cuarto de hora. Lo mismo en la educación. Los principios siempre son los más difíciles. Cuanto más practiques el bien, más fácil te resultará. Si queremos que la voluntad nos obedezca en todo y que haga con facilidad y perfección el bien que nos hemos propuesto, hemos de ejercitarla continuamente durante años. Puedes ejercitarte con mil pequeñeces y con cuanta mayor perfección. y Frecuencia lo hagas con más facilidad, podrás permanecer dueño de ti mismo en las cosas importantes. Y Monseñor Tijamertó propone una, unos ejemplos: por ejemplo, en la mañana, cuando te levantas, levántate a prisa y di para tus adentros un poco de dominio de mí mismo. Si te duele una muela, no te quejes y di para tus adentros un poco de dominio de mí mismo. Es muy sugestivo el libro y tienes que hacer otra cosa, c i é r r a l o en el pasaje más emocionante, un poco de dominio de mí mismo. Te entra un hambre devoradora y te sientas a la mesa, espera unos minutos antes de empezar a comer. Tus padres han salido y tú les has prometido quedarte en casa para estudiar. A los cinco minutos llama a tu puerta Juan, Javier, aquí están tus amigos, vamos a jugar un partido de fútbol. Fuera una espléndida tarde de sol. Dentro en el cuarto sombrío, un fastidioso problema de matemáticas. Sentable se a la lucha, habrás de decir sí o no. He prometido que me quedaría en casa, sí, pero los compañeros se reirán de mí si echo a perder el partido. Qué bien si saliera un rato, pero me regañarán mis padres y si vuelvo antes que ellos sin que ni siquiera se entere. Pero, ¿y el problema de matemáticas? Pues muy sencillo, dirá Juan. Mañana diré que me puse enfermo. Y después de, de entablarse una lucha, diría: No, pero esto no es verdad. Y así van sucediéndose los argumentos. Los muchachos que acompañan a Juan se impacientan. Por fin, después de un duro combate, suelta la frase: Han de disculparme, hoy no puedo ir. Los muchachos se van, a ver, se queda en casa. Quizás en los primeros momentos, mira. Pesaroso como se van alejándose, pero después se queda con la paz y la alegría del deber cumplido. En la segunda o tercera ocasión ya no le costará tanto decidirse y al fin considerará la cosa más natural del mundo decir sí enseguida cuando se trate de cumplir el deber. Esfuérzate por adquirir progresivamente una disposición continua, resuelta, sin titubeos para el ejercicio del bien. Solo así llegarás a practicar el bien como por costumbre, con facilidad y alegría, sin pensar en los pros y en los contras, volviendo las espaldas instintivamente al mal. Y por eso le vamos a pedir esta gracia a nuestra amada Madre, María Santísima, la gracia de sabernos vencer en esas pequeñeces, en esas cosas que nos ofrece día a día para que nosotros podamos manifestar ese dominio de nosotros mismos, para poder así tener una voluntad fuerte, firme y poder así, con ayuda de la gracia, cumplir la misión que Dios nos tiene preparados. Esa misión que es desde toda la eternidad nos d a Pensó para cada uno de nosotros, en la cual depende toda nuestra felicidad, tanto en esta vida como la felicidad eterna. Por eso, cada uno tiene una misión que tiene que cumplir, y por eso, eso esa gracia, le vamos a pedir a nuestra amada madre la gracia de, de ser, de sabernos vencer en lo pequeño, para poder educar nuestra voluntad y así poder ser fieles al plan que Dios nos tiene encomendados. Ave María Purísima, sin pecado, c o n s e ñ a n a